no kaixo ongi etorri bultxakara. Bueno, gorko saio berri honetan, e, menditu Josu, Kaizo. Marta, Odei, eta Aitor, Opa. eta Ineo. Eta bueno, igual, hazi baino lehen, e, banola bihar gudari e, eguna den, Marta, itz batzuk botako ditu. Bueno, eh, omenaldi txiki bat egin nahi dugu Euskal Herriko askatasunari eta bere eskubideen gatik, eh, dena eman zuten egi, batzutan bere ere bai. Eta, bueno, ez dago asko esateko ez, denek ezagutzen dugu zein izan zen eta zein denegoera gaur egun. Orduan eskerrik asko bai beraiei eta bere zenide guztiei eta jarraikutuko dugu borrokan. Eta, augureta hori. Bale, que tal berano, txikos e txikas? Bueno, el mio diferente. <laughs> Elementos nuevos en tu vida así que por aquí hoy escucharéis igual unos ruidos Pero es el, el pequeño Day que hoy nos acompaña si Se me ha olvidado presentarlo, ¿no? No, no, no, no sí, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Vale. sí, sí. Eso es, tenemos aquí al miembro más joven de la radio, así que bueno pues Sí, que... cuando se anime le, le escucharéis, le eso escucharéis. Es. Pues nada, yo pues eso, unas vacaciones cortas y el resto pues por aquí de, de parranda en parranda yo, o sea, pero justo en el gas popular ha un chico en madrid, me me ojitos y me ha empezado como a hablar muy intensamente y y tengo de miritas y no sé qué. Un nuevo infiltrado, puede ser. Joder, está de moda ahora el tema de las de las infiltraciones. Es ¿eh? <risa> está de moda. el tema de las infiltraciones y bueno, pues como podéis, o sea, si queréis podéis seguir a través de nuestras redes el último caso de de infiltración en, creo que es la coordinadora de Madrid, ¿no? Eh, sí, la coordinadora antirrepresiva de Madrid y, bueno, la plataforma antirrepresiva, y sí, les hicimos una entrevista y, bueno, pues ahí tenéis en el canal, de nuestras redes sociales en general, vamos, de Kouka, ure, Telegram Calania, ¿no? Bueno, Naiva de Sute. Os va a programa berría de la etapa, pues o a salduna y dugu, eh, saixió es izango dituela, ¿eh? eh orainuan izango dugu, eh, Bilbo Gaur, Eta bertan Bilbon gertatzen diren, edo gertatu diren gauza esberdinen inguruan hitz egingo dugu. Deustu sartuko dugu baita ere, ez? Daiz eta deustu bakigu ez dela Bilbo, bueno, ba talberetan sartu dugu eta ba beztuko berri berbait, ba, Bilbon sartu dugu. Eh, jende hasartu, da baina. Gero elkarrizketekin jarraituko dugu aurreko egiten genuen bezela, elkarrizketa luze bat izango dugu programa bakoitzeko eta bukatzeko Bilbotik tik Badakigu Bilbotarrentzako tarrentzako Euskadi dela Bilbo eta alrededores, ez? baina horrela ez deitza gatik Bilbo-Tik ba, Campo eh, izendatu dugu. Eurran Bilbao. <risa> <risa> y, y luego, bueno, Pobrida. un espacio ¿no? para la gente de, de Bulcha también, en, alguna, en algún momento pues, que vendrán aquí compañeros y compañeras de Bulcha, porque, bueno, hay que recordar que esta radio es, forma parte del proyecto de, de la organización Bulcha-Herriquimena, mm. I, y bueno, pues, eh, cuando haya algo interesante o alguna cosa que, que desde bulta se, se quiera fomentar, pues eh, bueno, eh, vendrán compañeros y compañeras a, a comentar. De hecho, este 11 de octubre, no, Aitor, tenemos... Bai, dekogu hispanieta eta kolonialismo eren aurkako eguna, hurriak a jamaikan, eta bueno, egitara unaiko komploto bat, dekogu. Bai. Da, e, hartzeleko zeiretan azten da, a, zeiterritan dekogu itzaldi bat, basokide batean eskutik. Eh, Zazpit erritan afrikaren inkuruko itxaldia, pana, pana, pana afrikalismotik, oso be interesgarria eta gaur egun ba, Afrikako egora pilpillan dagona, vale. dagonez ikusita, ba... Osta, aktualitatea da. Ba, beti da, baina gaur egun vale, arte gehiago. Eta bukatzeko ba, behatxetan Moskorralain kontzertuak egu. Ta, bueno, algunos alguno son eh va quiero politas hortocultad, ánimo de tus tegu, verdan caña. Vale, baratillo, así que nos vemos nos vemos allí todas en, en Saspicato el 11 de octubre. Horida. Iso, ba, bueno, ba, hain eh, Bilboko Atalean gaude, eta, bueno, ba, seksio berrian, eta goz askokin gaur, rehu, gaur, hainera. Bai. Hatsiko, grapizkat, igual, Bilboko Jaietan gertatutako gauza ezberdinekin, ez? Mamia, mamia, mamia. Eh, bueno, lehenengo eskertu nahiko genuke guztizaleko ei, eh, bertan turno egiten usteagatik. Ja bigarren urtea da. Gu oso gustora egon gero hor botaka, bokatak egiten <risa> aldi bestera eta gero ere eh Mekawenekoei, ez? Bai, estuvo. bueno, me cago en el cochanda i Sanxen kidekin eta ba bueno, programa eta bueno, oso ginen hor. Eh, Ahí va, ya nos reímos, ya nos reímos con los chavales. Sí, nosotros en, en el turno de Guski, también divertido. Y, joder, al final siempre de chapó, eh, nos cuidan muy bien. Y desde aquí, pues eso, agradecernos oye. esa oportunidad también para eh, económica, ¿no? Que al final todo, toda organización oye. política necesita. Así que desde aquí es que es ricasco. <risa> se, se me ha pocado o sea, ¿eh? a... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, hondo, eh, hondo, ja, <risas> yeah. bye, bye. Bueno, chalo, chalo a ti igual con parcero Busti, eh. Bueno, ya, sí. cierto es. Va, va. Bueno, irrintzekoin, sale. política aparte. A ver, <a parte. risas> eh, Peña en me cago en currando duro bye. también, se me cago en en el... ¿cómo se llama? La del PNV, joder. Ah, joder. Corre. Corre. Bueno, igual. I, bueno. a ber, un poquito, vamos a entrar un poco en la parte más fea, no? De, de, de las jaias, eh, por las diferentes cosas que, que sucedieron, no? Bai, que... ba, azkapeanean gata azka bate gauntzen, eh, emakume arrez egizatu talde batekin, eta, bueno, ba... Horbeto, ba, azalduko du, gurek idea. Bueno, hor daukazue egin zuen irakurketa edo? Si, sí, un komunikau. Eta ez dago askoz gaiogiz aterik, bueno, bombo asko emantzaio gaionik. E, guk bai komentatu nahi genuela, ere kontuan izan mar dugula, ez, askotan burguesiak saldu nahi dugula, e, makume guztiak berdinak arela, eta denen borroka, oza, baten borroka denena dela, Eta bueno, pues, batzutan beste ideologia batzuk ere erdian ematen dira eta hori ere kontuan izan bar dela ez. Honekin ezugu emakume arrazializatuen ke beraiek sortutako bizitzen ari denei e, indarrakendu, baina bai kontuan izan dela hori, ez. E, emakume guztieak e, ideologikoki eta beste gauzengatik ez zitulu hogula gauza berdinak pariatzen eta hori ere kontuan izan bar dela eta beldurrik gabe, ez? Batzutan, bai igual posizionatu bar la esa le va bestera. Holi da, bai, Bueno, honeki pues, emantziren gauza gehiago, ez? Eh? Eh, adibidez Kranban gertatutakoa. Bai, horitz erez, ba Kanban Muni parborratsor por toda la ciudad. <risa> <risa> literal, <risa> literal <risa> vai, ba, ba, Munipa pare batzuk Muni parre batuk, eh, eh bagure atean Eh, egiten que ba, gure konbertzakide batzuk aterasi ziren, esate no el barkatu baina hues da comun bat, justo bost metrora de Cosue, eh la oge comun, edita eh, cochisa. Estaba bueno que no la codiren ba, ba la night ah, Eta arro arro arroqueriasco, eh, berbarki lirainak eta baita beha fiziokoki bultza ba, egiten. Eta hori <coughs> gatotzen bitartean, baiatako bat, e, dei bat egin zuen eta mm -hmm. ba, ba, batean hori eta marmuri ba, e, anti-istudioz gantzita ba, guri ba, konpartzarik violentsaten eta agertu ziren ba, guri violentatzen. Está bueno, va horisanse. Sigo un par identificados, claro, ¿no? Vale, o sea, con parte aquí de hori eraso salen bat eh raso polisalvate en toda bueno, ya eh picoteoría se sida ya bipatzen, esasen lurrera bota... botata botata de Sangenela, era era su era su tuta. Vaya bueno, horia me este montai polisalvate y tenutela. Gure atean txizagita, atik. E, ez duzura gure atean txizagiten, ez? Baina, bueno. Bai, kurse ba, bera da, ez. Ba, ez? No leskatzun duten haiek bere bizitza pertsonala eta e, respetatzea, ez? Eta pertsona bezala e, tratatzea, eta ez amunipa bezala kasu honetan, Baina gero bera e, nahi dutenean, ez? Ba bere nindar guztiak edo bere privilegio guztiak erabiltzen dituzte herriaren kontra, eta hau nigu uste oso kasu eh esta transparente isla, Adela es vale. eh, esta ganera horida esa islatua ganera. Bueno. Luego luego cuando se ven en problemas bien que bien que llaman a, para que para que vengan los demás, ¿no? Con toda la parafernalia y pues eso, ya, dentro, abre, dentro abre, del recinto festivo. Abre, orientarlos de una manera salvaje. Fue, fue bastante lamentable. Sí, que fue fue, que fue denunciado luego, ¿no? En, en, en, que vino el alcalde a burto a o sea, algo de la... De la tuvo que dar explicaciones, gastro, sí. tuvo que dar alguna explicación pues pues de, de, de lo notas que son estos personajes al final. Se, se salen tanto del tiesto que, que a veces hasta, hasta, hasta, le, a ellos, hasta mismos, ellos mismos se les tienen que pegar un tirón un de... De orejas, unos, unos impresentables. Lo sí, que, que evidentemente, no, va, evidentemente no va a quedar en nada, ni, ni va a tener ningún pues, interno nada, pero bueno, ha tenido que salir a públicamente el, el chorra del alcalde, pero bueno, tiene que decir por lo menos algún, sí, sí, un toque, ¿no? O un toque de atención de, de los sí, lo bueno, notas, como sí, ha dicho sí, sí, Ñeguín, sí, que era la, la historia. Como decimos en el barrio, hay que ser pipa para ser munipa. <risa> <risa> literalmente, <risa> muni, eh, me lo echa y lo echa, piscata. Sí. <risa> lo echa vale bueno. luego eh, estuvimos también con, con un miembro de la comparsa uber una comparcha bueno, reciente no nueva que está que ha surgido en bilbo y nada tenéis todo pues toda la entrevista completa la tenéis en En nuestras redes, así que bueno, si sí. alguien está interesado o interesada, pues ahí, ahí vale, lo tiene. así que... Eh, luego también hay que destacar, pues que creo que hubo alguna agresión ¿no? sexista en... Sexista, eh... mm, bai, arrasista, bai. Eh, badaude 20 emakume salatu zutenak eh, bere, bere jasandako agresio sexualak. Eta bueno, seguraski salatuak eh, izan ez diren asko ere dira. Eta pues bueno, e, saiatu bargera urtero urtero eta hor badaude protocoloago bai. asko eta e, lan asko ez, baina ber benetan jai askeak eta denontzat eh izaten ditugu beingoz, bai poliziatik, kanpo eta baita e, agresore guzti hauek egin kanpoan ere bai. Hori da. Bai, hor hor arte, ez? Ba bai zen... Eta gero, bueno, e, beste polimika batzuk, e, atetik peinaren konbartzan, hori galdetu, zei zantzen bizkatu gure be bai, be aien marraskia, tapatu barri izan zutela. Nola, a ber, a ber. Noi? Bai, jarri zuten, ba, pintada bat, e, tipa bat, esaten demasindarbeun beso bat, pa behalako zeo zer, eta, eta, eta beste konbartzak elduin, eta jatuz, ikusten, baina ja, e, falta da erasosistatik ez, vamos o cámpora, tal y se entendes. Ahora lo hago. Broma va, da. O Son sea, super divertisantes, ¿no? ¿no? Hombre, ¿Sabe? hombre. <risa> pues, <risa> vaya, ¿Qué bueno, va, Vale, ni es na no hay nadie pilotando en esa nave, o sea, es gente, buah, bueno, espilpante. Viste Vene. Mayoría <risa> como curiosidad. <risa> <risa> bueno, eh estaba inde eh, de estudiar junto ara, de estudiar Bilbao, de <risa> na estudadas que eres. Está bueno, ahora eh va Olmo, Olmie, Olmo. Sumar. <risa> sumar. E, ba, mosketak egun dagoita sorti, sumar onmo daude duztun, e, erdia baino gehiago oin jama mostuta daude, uh -huh. bueno, eta udaletzea baina YouTube denak mostu eta dena berriztu. E, e, aiena izakia da, dena, justo, e, soiz denak, e, txart, e, eguera txarrean daudela eta mostu behar dutela, eta zute... E, Informe bat be, bat be aurkestu. Baina, guzerren urbanizazio especulazioa. Dena zementos bete, eta hor bueno, batzuk eskuak que beteko dituzte diruz. beste bin ere, politika mota den PNV-koa, kapiteismo salvajea. Baina, bueno, iria eskotan ikusten den gauza bat da, oes? Baina, oes. Esta kitze dinamikan, daude, eta pues, arquitectoak edo, Sartuta, baño, su haig que… O sea, baño, es Bacarric Bilbo, ¿eh? O sea, diño, tu, Madrid, en Sevilla… O sea, vio batoquita, es? Eh? Está bien, esto ton du lertxen… O sea, es que esto eh, no tiene ni, ni un mínimo de beneficio. O sea, no, no, yo no le El por... suyo. Vale, <risas> baño, bueno, o sea, diño, eh, su haig aquí piñita, Bueno, ave... está aquí, está aquí. Esto tu lertxen aún, Nick. Eh? Esto tu moda aún. Vale. Ni querer seguir, o sea, ¿no? Diruaguita, o sea, se me más me llevo por debajo… Bueno, vete y coa. Vale, esto, estamos hablando de árboles de hace bastante, ¿no? Eh, eh, son olmos que fueron plantados en el 79, o sea, en claro, 1979. Qué. O sea, ya decote urte decente. Muy vale. Y, bueno, o sea, forma parte ya de Deusto. De bueno, y, a, ver, eh. a ver si sacamos tiempo también para hacer una, mm. una pequeña entrevista a esta gente, mm. o si hay alguna movilización, sí, o, claro. o si alguna cosa. Si, sí, si, sí, si, sí que hay, hay una plataforma y, y a ver si intentamos porra menos eh, salvar los árboles que quedan los hormos que quedan Vale, y nada, pues vamos a, a dar pie a la elkarrizketa que tenemos Marta, juntanos eh, mm, un poquito eh, Elkarrizketa egingo diogu lolitari, eh, goretik eta biok, bueno, eta hudei baita ere eta, bueno, gutziko dizuego elkarrizketarekin, espero gu guztatzea Bertu gara <risa> Billa zati zan, van su vuelta su vuelta bueno pues hoy con nosotras tenemos una invitada de excepción ella es lolita Chávez, militante política que proviene de guatemala un guitor y lolita mal chigüez carricasco y estoy muy encantada su gueetorte haga ti Bueno, pues para comenzar, Lolita, eh, nos harías una pequeña contextualización pues para que nos situemos todas y todos y todes, eh, sobre la situación política en, en Guatemala, un poquito desde la guerra civil hasta la, el día de hoy. Ya, eh, sí, mira, yo vengo y es muy importante como identificar también la región, el, el territorio donde vengo, porque eso también genera el el accionar y cómo está este políticamente nuestro activismo y nuestra militancia eh, yo naco en el precisamente en la época de la guerra en 1972 cuando eh, se había estado ya el nosotros tuvimos un golpe de estado generado por eh, por Estados Unidos por los Yankeees y eh, fue en, el, en los 40 y En los 40 tuvimos una expresión bastante de represión, militarización eh, y con la presencia de los militares eh, de fuerzas combinadas entre las fuerzas de eh, militares de Ishimuleo, mal llamado Guatemala, eh, con las fuerzas militares de otras tropas, tropas que eh, surgieron desde el norte de abya yala mal llamado América, Que, que también de Estados Unidos pero también tropas eh, donde fueron eh, los eh, la logística eh, fue eh, dada por Israel entonces tuvo mucho que ver Israel uh -huh. pero también tuvo mucho que ver Europa a través de las de, de todas esas alianzas eh, dando también toda la, la logística y estrategia en los epicentros de ataque que por ejemplo para yimuleu eh, fue Honduras Honduras en hondura En estaba el epicentro en, eh, y en otros, Panamá, también el epicentro de ataque para todo lo que era, eh, lo que fue todo nuestro levantamiento en El Salvador, en este, eh, también Nicaragua, en Ximuleu y parte de este, de México. Eh, y entonces así es como veníamos siendo atacadas y atacados los pueblos yo soy del parte de, de, del territorio en el que está muy cerca de, de, de chapas Y este vínculo, también este abrazo que tenemos en defensa territorial surge no en la época de la guerra, sino surge antes. Desde la colonización traemos un planteamiento, ya ahora lo podemos decir a todas luces milenario, que es nuestro planteamiento del modelo de vida que es totalmente chocante ante el imperialismo, el neoliberalismo y el patriarcado entonces a raíz de, la, de la inter, el, el intervencionismo yanqui es que nos empezamos a hacer el, el levantamiento y el levantamiento es eso es la defensa de los territorios la defensa de la tierra para la vida porque tenemos nuestras siembras la defensa del territorio también para nuestra expresión cosmogónica porque en mi pueblo quiché el más menos el 85% somos mayas quiches Entonces, eh, este vínculo con ser maya es un vínculo también que de sí o sí somos antiimperialistas, eh, pero abrazamos otros pueblos. Entonces, estábamos también abrazando a Cuba, la, el movimiento también revolucionario y rebelde, por eso yo también envío un saludo combativo hacia los compañeros, las compañeras les de Cuba, porque Cuba también fue nuestra inspiración y fue también, nos abrazó. Uh -huh. eh, entonces, en eso estuvimos en la época de la guerra, 36 años de guerra, 1996, se firman los acuerdos de paz, supuestos acuerdos, porque realmente no significaron nada, es más, para los pueblos eh, fue un reacomodamiento macroeconómico, geopolítico, de las oligarquías que están ocupando eh, todo mucho de los territorios y que nos saquearon las tierras. Entonces, eh, en ese entonces, en el 1996, cuando supuestamente íbamos a poder descansar un poco de toda la tierra arrasada, eh, el genocidio que vivimos, que ahora ya hay una sentencia contra uno de los genocidas, que es Ríos Montt, pero toda la tropa, toda la estructura militar se quedó. O sea, hay una falsa expresión de paz donde eh, todo el armamento que tenían los militares se les quedó <coughs> más sin embargo a nuestro movimiento revolucionario yo soy parte también de ese tejido del movimiento revolucionario del EGP, y eh, pero también otros este nos desarmaron o sea eh, nos quitaron las armas eh, eh, hicieron todo un o, como o, o, un un manejo mediático muy perverso pero también manejo mediático de eh, de, de como de naciones unidas en donde uh -huh. naciones unidas ese intervencionismo dijo que después de los acuerdos de paz iban a respetar nuestros derechos colectivos como pueblos originarios que iba se iba a ver la posibilidad de la reforma agraria <coughs> para que volvieran nuestras tierras a, a nosotras eh, lo cual no fue así Fue al revés, o sea, el revés se nos vino cuando ya eh, se vinieron las políticas neoliberales con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eso fue un golpe muy fuerte. Ya en los 2000 empezamos a ver que Estados Unidos otra vez eh, tenía su intervencionismo a través de USAID. USAID es una supuesta organización como Cooperación Internacional de Estados Unidos, uh -huh. pero USAID lo que hace es mandar a la CIA en los territorios. Como pueblo maya siempre estamos como en la mirada de... De, de, de estos yanquis entonces empezaron con el tratado de libre comercio y era eso otra vez eh, el intervencionismo a través también de la presencia de empresas y la privatización de los servicios públicos como lo de salud, de educación, uh -huh. comunicación y todo eso las carreteras y todo ahí es como nuevamente nos tenemos que levantar mi pueblo es muy un pueblo auto organizado Eh, eh, somos rebeldes por eso nos llamas nos llaman K'iche rebeldes si ustedes buscan en la información pues que se tiene ahora quiché eh, un es un eh, es un pueblo que nunca ha agachado lo, la cabeza ni nunca es la megota de los imperialistas siempre estamos en pie de lucha y en combate permanente entonces así es como venimos nos tuvimos que hacer otra vez el levantamiento contra el Tratado de Libre Comercio y es ahí donde nacemos como Consejo de Pueblos Quichés eh, eh, denunciando las masacres exigiendo la aparición de, de los desaparecidos y las desaparecidas uh -huh. exigiendo también que ese eh, eh, eh, esclare, esclarecimiento histórico eh, se exigió bastante porque hubieron en mi pueblo donde se dio las mayores masacres, de hecho el departamento del Quiché Eh, como dicen eh, en, en el mal llamado Guatemala pusimos el 66% de los muertos solo en el departamento del Kiché sí, fue realmente o sea querían exterminarnos y querían eh, eliminarnos de cualquier forma la, la presencia de los caibiles por eso Cuando nosotras tenemos una expresión de la memoria la historia y la lucha este como una lucha revolucionaria es porque llegaron eh, máquinas de terror que son los caibiles estos militares eh, sanguinarios este los eh, la, la, toda la, la eh, toda el, la práctica que tienen de violencia es es brutal es un O sea, vivir eso en carne propia y vivirlo y estar viva, para por eso es que yo celebro la vida porque estuvimos en las manos de estos criminales. Uh -huh. Y Lolita, eh, si mal no uh -huh. tenemos entendido, hace poco también han sido elecciones en, en Guatemala, ¿verdad? Así es. Eh, un poco una lectura... Mira, lo que estamos diciendo es que hay un golpe de estado técnico, Eh, se dio una sorpresa una sorpresa en donde eh, este se esperaba que los mismos o sea hay un pacto de corrupción e impunidad en enísimoo entonces este pacto está en manos de la oligarquía y eh, la oligar y la burguesía efervescente que uh -huh. son los militares que ya los corruptos que a través de los proyectos megaproyectos con las empresas las transnacionales pues tienen enriquecimiento ilícito entonces ya son otras eh, familias que eh, burguesas que se van formando soy sí, parte de, ¿no? de, de, de los nuevo exacto uh -huh. el control que se tiene ahora y el poder el poder hegemónico que siempre pues busca estas artimañas. entonces eh, qué es lo que está pasando es que las oligarquías pues tienen a estos como marionetas en los en los partidos políticos toda la mayoría de partidos políticos son de extrema derecha Eh, y de eh, también este to, toda esa expresión de los fundamentalismos eh, como acá pues lo ve, yo lo veo con Vox, verdad que es de extrema derecha uh -huh. y, y son pues, toda esa expresión eh, eh, maleante eh, son criminales y entonces pues eh, generaron un pacto de corrupción e impunidad durante muchos periodos de gobierno ¿Qué hizo ese pacto de corrupción e impunidad eh, fue este lo en guatemala en el mal llamado guatemala no hay democracia eh, se dice que ahora están luchando por la democracia pero no es la democracia sino más bien es que ellos ocuparon los los eh, Los, los tres los tres poderes del sistema, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ahí metieron a estas como tropas, uh -huh. son militares, la mayoría militares, entonces entraron al Congreso, entraron a los jueces, hay jueces también, y en el ejecutivo. El problema grande es que... Eh, ya con este pacto de, de corrupción e impunidad se fueron aliando con estructuras paramilitares y con estructuras de narcoactividad elevando el perfil de las maras allá no sé si se escucha aquí como son pandillas de sí. muerte también uh -huh. son sicariatos Entonces, las maras, Mara 18, Mara Salvatrucha, se unió a todas estas con eh, los eh, Zetas también de, de México y luego Colombia, Estados Unidos, eh, y entonces ya empezaron a eh, u, eh, utilizar sus planes eh, en los territorios. Entonces, ya las masacres, volvieron otra vez las masacres en estas nuevas épocas, hubieron masacres de desalojo y despojo de en los territorios, pero no se esperaban que pudiera surgir un nuevo partido eh, que, que es semilla semilla es el nuevo partido que surgió antes habíamos estábamos eh, luchando por un partido también que venía del pueblo porque surgió un movimiento que se llama codeca en este movimiento pues la participación también era muy muy muy buena de juventud de los pueblos originarios pero el, el tribunal supremo Elector, o sea el tronal sí, de, de que se enfoca a las elecciones eh, eh, anuló el partido y este y entonces nos quitó la participación porque ya en la contienda pasada eh, este este partido había llegado a, al cuarto lugar uh -huh. entonces eh, es, eh, entonces como que anulando porque siempre nos tienen miedo Eh, anuló este partido, pero no contaba con esta sorpresa de que Semilla fuera a subir de la nada. Pero esto más bien es de la juventud, de los movimientos cansados de la corrupción y de la impunidad. Es un cansancio, es un hartazgo, decimos ahí, de lo que están haciendo. O sea, si ves en las estadísticas, el 80%, solo en el pueblo, el 80% eh, de población es empobrecida. El, la desnutrición es brutal, eh, exagerada y entonces ten, ya ya la gente ya no puede la hambruna la sequía el entreguismo a las empresas transnacionales es muy fuerte y entonces la gente optó por algo nuevo algo que no se pues no venía en estas prácticas uh -huh. tradicionales de corrupción entonces fue que surgese mía ahora eh, eh, eh, se da la, la primera eh, vuelta de elecciones eh, va a una tradicional que es Sandra, Sandra Torres, y esta eh, de la UNE, que es un partido también muy corrupto, pero luego viene Semilla. Entonces van a la segunda, y cuando cuando gana eh, Semilla, entonces empiezan, bueno, antes empezaron con el, eh, con hacer lo, los, los, a estos golpes técnicos, entonces le estamos llamando golpes técnicos porque luego ahora anularon o sea, ganó Semilla, pero ahora anularon al partido yeah. Semilla, es ilógico y están en toda esa pugna interna por todo lo que representa sacar a este pacto de corrupción e impunidad de los poderes, de los tres eh, poderes. Uh -huh. Bueno, has comentado que, que vienes de un pueblo originario, un pueblo cliché, y que siempre bueno, ha sido bastante revolucionario ahí con las Bueno, es que oiréis oiréis a una criatura... <risas> siento que esté en mi comunidad. Oiréis a una criatura, pero eh, sí. Marta, nuestra Marta, ha sido a Me Machu a hace atender. nada. Y pues estas cosas que tiene la Sainza y los cuidados. Y entonces Odey, Odey hoy está con nosotras. Y bueno, pues él también quería participar. Leche materna, rebelde y Exactamente. revolucionaria. Exactamente. Bueno, eh, nada, eh, ¿nos podrías decir...? ¿Cuál ha sido tu, cualquier espacio militante ocupabas eh, en esa revolución que, que se da en, en esos pueblos? Bueno, mira, eh, yo eh, este soy, y, y ahí fui parte también del Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio. Es un movimiento de comunidades eh, rebeldes también que nos levantamos, tenemos levantamientos y tenemos... Eh, organicidad territorial en 87 comunidades en todas tenemos un proceso bastante eh, participativo en eh, que nuestro enfoque siempre es antiimperialista anti anti eh, racista porque en Kiché no solo que somos mucha gente Kiché, si ustedes ven hay mucho racismo sí. demasiado racismo y antipatriarcal entonces nos enfocamos a eso y vemos que Eh, la remilitarización cuando llega eh, no solo los estas tropas de ataque hacia los pueblos no es solo por un interés de Estado, sino es un interés transnacional y entonces ya viene la presencia de empresas transnacionales y mi militancia es ahí, o sea es eh, a mí me eligieron en, dentro de la organicidad como vocerías, tenemos vocerías uh -huh. eh, y, y entonces el La, las comunidades tomamos las decisiones autónomas eh, y de libre determinación diciendo, pues, defendiendo las tierras, liberando las tierras y cuando eh, liberamos las tierras de las mineras, de las hidroeléctricas, pues le ponemos un alto y tenemos estrategias para que no pasen. Desde las movilizaciones, eh, en las carreteras, tapamos todas las carreteras, las Ocupa que hacemos de las instancias, de las eh, de las oficinas del Estado, casi en, en casi que ocupamos todas. <risa> <risa> Yo veo que aquí también tienen todo ese planteamiento de Ocupa y me encanta. Y... y y bueno, también, o sea, muchas formas de lucha, o sea, tenemos muchas, y, y a mí me eligieron como autoridad dentro del consejo, porque el consejo es muy reconocido por la comunidad, la comunidad da el respaldo para la defensa territorial, no es que nosotras, eh, este seamos solo eh, eh, guerreras y de lucha eh, y que estemos aparte del pueblo, sino el pueblo mm -hmm. nos respalda el pueblo nos da los planteamientos y el pueblo toma las líneas y las directrices de lo que nosotras vamos a accionar entonces a mí me, me dieron ese mandato, fue un mandato de pueblo eh, y luego las vocerías, entonces yo era quien tenía que decir a, a La asamblea tomaba la, la decisión y yo le tenía que decir a los imperialistas, a los de la oligarquía, a las transnacionales, a, al Estado racista, nuestro planteamiento, verdad eh, que era todo contra ese Estado. Y debido a esa militancia ¿no? Eh, también estás actualmente en Euskal Herria. Sí. Eh, ¿Qué tal te ha acogido Euskal Herria? pues mira, yo eh, venía con mucha inspiración porque para nosotros conocer a Euskalerria fue de antes, fue un tejido de pueblos. Eh, eh mucha gente de Euskalerria fue a también los territorios de eh, de donde están las CPR, las comunidades las comunidades de población en resistencia. No sé si ustedes se acuerdan que habían como eh, también eh, o sea, había llegaban compas de expresión de solidaridad con los comités de solidaridad que hay en Xcalería. Entonces yo empecé a conocer el planteamiento de eh, los internacionalismos con Xcalería a través del movimiento revolucionario en mi pueblo. Uh -huh. Así como digo de Cuba así como en fin con Venezuela y con uh -huh. otros. Entonces eh, cuando a mí me dicen que sí o sí tengo que salir porque primero tuve un ataque a mano armada luego otro y así al, al ataque número 6 Me denunció sí, sí tenemos que sacar a lolita porque ella es como el franco o sea ella ya está en la mira de hecho yo estaba ya en el listado de el enemigo interno el, el, este la zona militar número 20 del ejército de, del mal llamado guatemala hace toda una estructura de control y de ataque y de asesinatos entonces una de las rutas que usa es que nos ponen en la lista de ellos le mal llaman lista negra que es también bien perverso y racista uh -huh. entonces yo ya estaba en esa lista y, eh, y van eliminando a las personas por lista entonces nos llaman así lista así o eh, enemigo interno entonces yo era parte de la, de la enemiga interna entonces a las a, y me atacaban, tuve varios ataques con eh, eh, de los caibiles y eh, Y eh, a mano armada de con arma de grueso calibre ak 47 por ejemplo era un arma de las que usaba mucho para atacar al pueblo para mm. atacar mi pueblo eh, entonces a las últimas fue que ya ya ya la asamblea dijo no hay que sacarla y hay que darle un mandato porque nosotras no salimos sin autorización o sea no salimos solo por salir Eh, si nos salimos porque la asamblea determina tenemos un mandato de pueblo tenemos una comunidad la familia también y entonces se me dio el mandato de ser vocera también a nivel de fuera y generar nuevas redes nuevos internacionalismos pero chocó eso con el planteamiento eh, de que del programa de protección temporal porque aquí decían eh, en principio eh, como como perfil bajo entonces yo le decía, ya no puedo tener perfil bajo porque si no digo nada mi pueblo me va a decir está, está paseando qué onda con esta compañera entonces tuve que tuve que ahí, tu, ahí hubo un forcejeo porque yo traía ese mandato y aquí tenían otro planteamiento para quienes como ellos llaman defensoras o defensores pero yo soy guerrera y soy de lucha y, y, y eso entonces entonces eh, entonces fue así como primero como sentirme abrazada pero ya al llegar sí sentir ese planteamiento muy difícil la agenda fue difícil y a vivir aquí fue más complicado porque eh, pues el modelo de vida es totalmente diferente, yo sé que Euskal Herria lucha por su modelo que está vinculado al territorio de las montañas a su movimiento revolucionario pero creo que están en otra fase muy dura. Uh -huh. Lolita, ¿y cómo ves Euskal Herria a nivel político a día de hoy? Bueno, mira, yo veo que, eh, bueno, siempre tengo mucha inspiración porque veo sus montañas, veo territorio, veo comunidad, su idioma, pero realmente estoy como un poquito triste en relación a que Y, pero tal vez es por el tiempo, ¿no? Nuestro pueblo siempre es inspirador. Entonces, eh, cuando lo veo... Eh, a mí realmente me había, me había como inspirado bastante el movimiento revolucionario de acá. O sea, las luchas de acá son inspiradoras. De hecho, no solo lo escuché en mi pueblo, sino en otros pueblos como eh, admiran. Entonces, yo venía con esa inspiración, la verdad. Y me viene a tocar a topar que hay mucha gente que realmente... Eh, no es consciente de ese movimiento revolucionario y no lo abraza como otros pueblos lo, lo, lo abrazamos quisiéramos que lo abrazaran más que, que, que reconocieran su historia, su memoria que reconocieran su organicidad y la lucha que se dio y el momento que se ha dado de la lucha y todo lo que que la, lo, lo que es o sea todos los desafíos que se tuvieron con, uh -huh. un, con un análisis político Eh, más como más inspirador y más solidario y combativo. Creo que están en otro momento, en un momento en donde eh, la extrema derecha se ha posicionado de la narrativa y del discurso y que ha calado. Entonces siento que necesitamos hacer un esfuerzo más en los otros pueblos rebeldes eh, y revolucionarios también para abrazar este movimiento eh, de acá y eh, que no nos dé pena hablar de lo que para nosotras es la inspiración de eta por ejemplo eta para nosotras es una gran inspiración pero yo les puedo decir que realmente eh, a mí me ha costado me ha costado tener como eh, esos diálogos de saberes porque hay gente que no reconoce y, y saca como ciertas eh, expresiones que se tuvieron en ese en ese momento histórico, pero no ven contexto, no ven qué estaba pasando, sino y yo lo entiendo porque pues lo pasamos allá. Entonces, hay como el neoliberalismo ha permeado mucho la entró mucho a la casa. La casa es es, eh, es La, la esa cuestión capitalista ha entrado mucho a en la casa. Entonces, eh, toda esa generación de comunidad que yo sé que el movimiento revolucionario puede tener esa inspiración de su propia cosmogonía, porque ahora yo la estoy en, entendiendo como hablan de Mari, como la hablan de la protección de esta flor Euskilore, cómo se habla de las montañas, de los nombres, en fin, Creo que necesitamos vincular más lo que hacemos como pueblos, vincular la expresión de pueblo, la expresión de comunidad y la revolución. Que no podemos hacer un movimiento revolucionario si no tenemos y no estamos abrazadas y abrazados por un territorio y un pueblo y una comunidad que nos dice aquí estamos. Por eso es que en mi pueblo hubo eh, esa estrategia de los, de, los, de los gringos de quitarle el agua al pez. Porque el pueblo abrazó. Yo sé que aquí tuvieron momentos en donde el pueblo abraza la lucha revolucionaria. Entonces, volver a tejer eso. Yo sé que aquí se ve como imposible, como ya no hay que hablar. Yo, yo, yo lo siento así, pero cuando conozco a, a las familias, conozco en las comunidades, siento que hay hay todavía mucho que hacer y se va a hacer. Ahora, necesita sanar siento que hay enfermedades o eh, desequilibrios que han quedado en trauma y se está enfocando en la, eh, en la actualidad en trauma personal. Nosotras supimos que la institucionalidad del miedo en mi pueblo se tenía que atender sí o sí en comunidad. Uh -huh. Y aquí lo, el terror que se generó del odio, porque por ejemplo contra mí en mi pueblo generaron odio, Me tipificaron como terrorista, me tipificaron también como criminal. A mí me decían que yo era un cáncer en, en mi territorio. Decían que yo era terrorista, criminal, eh, eh, también, bueno, varias eh, varias expresiones. Lo que a mí me ha ayudado es sanar en comunidad, es tener todas esas expresiones. Entonces siento que acá hay que sanar, necesitamos sanar, hablar, hay que hacer diálogos de lo que nos ha pasado, la narrativa necesita ser nuestra rebelde, revolucionaria eso, aunque en nuestros espacios o sea, hay espacios donde nos atacan, entonces tenemos que mapear, en mi pueblo se mapea Y lo, hay que mapear dónde estamos, en qué territorios estamos y cómo nos entrelazamos en red. En este territorio hay expresos políticos, cómo están los expresos políticos, cómo están de salud, cómo están de familia, eh, eh, hay desaparecidos y desaparecidas, seguir con la memoria histórica, exigiendo la memoria eh, histórica. Y bueno, hay un buen de trabajo que hacer, pero... Eh, eso y eh, siento que hay que, que nos está desbordando eh, eh, otra vez el replanteamiento macroeconómico de las empresas viene la economía verde muy fuerte eh, el falso la falsa respuesta de las empresas de los megaproyectos eh, hacia el calentamiento global o el cambio climático y creo que tendríamos que darle una respuesta más autónoma más de libre determinación energía para la vida, energía para los pueblos y no para las empresas transnacionales. Uh -huh. bueno, y por último, eh... Eh, por último, ¿cuál sería el repuesto político que tienes aquí en Euskal Herria o desde aquí, desde Euskal Herria? Eh, mira, yo siento que acá nuestra inspiración es eso, es eh, entrelazar. O sea, los nuevos internacionalismos. Tenemos acá en la ventaja que pues no me ponen como allá me ponían acá rato la pistola pero yo sentí el el, el el ¿cómo se llama? Eh, el ay cómo se dice, pero el cal, no es el calor sino el temperamento del, del arma que se siente bastante fría en mi en mis en mi cabeza. Entonces aquí no me ponen el arma Eh, eh, entonces yo puedo avanzar un poco más sé que es otro, son otros ataques que se dan eh, porque cuando acá hablé contra Florentino Pérez Eh, por lo de acs y lo que está haciendo en ichimoleo me atacaron de otra forma dijeron que era una india eh, eh, que manejada por las blancas y que era una india sí. ignorante que no sabía o sea la extrema derecha usa sus artimañas sí, también aquí, para atacar allí, en sí, partes, de sí. diferentes maneras pero sí sí sí y como nosotras tenemos el enlace de pueblos entonces cómo nos miran En, abrazados entre eukalria y simoleo y Cuba y en fin entonces eh, la, la derecha usa sus artimanañas eh, pero este la ventaja es que de aquí hay, hay movilidad me puedo mover de los territorios o sea fue Europa puedo eh, como a, ampliar el, el territorio eh, uh -huh. y ampliamos y eh, para los nuevos internacionales, generar redes. Conocí uh, al movimiento Sáhara de Sáhara, uh -huh. las compas de Sáhara, también a las kurdas, conocí a uh, también otros otros planteamientos de incluso de Abya Yala que vienen acá. Entonces este es nuestro epicentro de luchas también revolucionarias, rebeldes para otros territorios, ya sea para Abya Yala, para África, ...o para mi misma Europa... ...entonces ese entrelace... ...me está sirviendo la, muchísimo... ...la importancia de tejer redes... Tejer sí, redes. ...la red, red generar redes... Eh, ...generar también conciencia... ...de que de acá salen los planes... ...de ataque para allá... ...de acá sale financiamiento... Pa ...armamentístico... ...de hecho acá hay... Eh, ...producción de armas... Eh, ...despiezadas pero se dan en Euskal Herria... Mucha. ...y eso hay que denunciarlo eso yo lo fui conociendo acá luego también esas denuncias denunciar, seguir estando viva cuidarme de estar viva y generar también las plataformas para hacer esos esos planteamientos de de dar fuerza al movimiento rebelde de acá también, o sea mi pueblo es siempre decimos el tzcat, tzcat es yo soy tú y tú eres yo tu lucha es mi lucha, mi lucha es tu lucha si tú eres revolucionaria y yo soy revolucionaria somos revolucionarias entonces eso de somos también yo yo lo tejo acá eh, y eh, encontrarnos en, eh, en abrazar nuestra organicidad, nuestra forma de comunicación y nuestros planes, o sea seguir haciendo planes de eh, defensa de liberación territorial aquí y allá y seguir No no no dudar de ser antiimperialista, antineoliberal y antipatriarcal O sea, seguir con esos planteamientos aquí Y pues a, a, que se generen, que acá se genere eh, esa solidaridad eh, como a, Que acuerpen más a mi pueblo, que se conozca más las luchas que tenemos allá Que se conozcan más eh, cuáles son nuestras estrategias para eh, entrelazarnos y que, que, que si hay ataques de asesinatos, torturas, masacres que se dan allá, que se puedan denunciar acá porque pues eh, las empresas como ocupan los um, los medios de comunicación masivos, no dicen acá lo que están haciendo allá y, y acá se ven como, como con responsabilidad social, o sea el ataque muy frontal es con las empresas transnacionales. Uh -huh. Pues por nuestra parte nada más, es que recasco Lolita, no sé si quisieras añadir algo más. Bueno que sí, que cuando vengo acá estoy en Basoa, uh -huh. eh, también estar acá y estar en Basoa, que Basoa es bosque y es un espacio muy lindo también que tenemos de personas eh, guerreras y de lucha, que nos eh, ahí estamos, ese espacio también eh, es para cuerparnos y yo os invito a más gente eh, de acá que, que pueda... Eh, también vincularse a todo lo que hacemos en en Basoa. Entonces, le, yo yo les motivo a que conozcan porque también vienen otras compañeras de otros territorios de Abya Yala. Siempre tenemos esas conexiones o de África o de hecho el 9 de de septiembre vamos a tener nuestra asamblea, una asamblea autoconvocada, una asamblea de libre determinación. Eh, ...entre África y Abya Yala... ...así que están invitados e invitadas... ...para que participen, ese en Basoa... ...que está en Bildozola... Uh -huh. eh, ...en arteas si no nos equivocamos, sí. ¿verdad?... ...vale, pues desde aquí... ...la invitación que nos hace Lolita... ...que la cogemos nosotras y esperemos que más gente... Y por pues, nuestra parte, nada, es muy amiga Esker, eh, Esker Ricasco, por por tu Mil presencia esker. y por tu entrevista. Y bueno, pues decirte que siempre tendrás aquí un huequito con este pequeño micrófono que aunque no llegue igual a, <risa> a donde nos gustaría, hasta donde nos gustaría, pues bueno, eh, aquí está también y lo tienes abierto para cuando tú quieras. Gracias, holita. y saludo su idioma también y espero también que mientras más pues podamos conocer su idioma, podamos entretejernos en sus luchas. Seguro Gracias. que sí. Eh, Escarricasco. Bye. Suri, Escarricasco, bolita. Agur. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres desplazando los caminos. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres desplazando los caminos. Vale, bueno pues interesante entrevista con, con lolita eh, ahora vamos a abrir sección eh, bill botic campo eh, bueno hoy traemos un par de, de entrevistas interesantes eh, la primera de ellas eh, con la plataforma leyó vossta casque eh, bueno como sabéis eh, bueno pues hay cinco jóvenes eh, que han sido que van a ser juzgados eh, este próximo 27 de, de septiembre pues bueno pues unos hechos acontecidos en, en la upv del 2016 y 2016 creo que es, sí. y, y nada, bueno, ha habido durante estos, eh, este, este mes sobre todo, eh, diferentes movilizaciones, eh, entre ellas eh, bueno, en el Chas hubo una, eh, en las fiestas, eh, Portu, en Portu, en Murrio, no, en L. la propia Uni, mm. además bastante, bastante llena, o sea, bastante petada, y, y nada, pues vamos a dejaros con, con Unai, que es miembro de de esta plataforma y, y a ver que, que nos cuente él y que nos explique un poquito más más en qué, en qué consiste esta plataforma y las peticiones y bueno, y eso, desde aquí mucho ánimo a, a estos cinco a cinco compañeros. Kaixo Unai. Eso es unón. De hecho Bueno, va ba, wow. e, asíko gera, vale? Eh Eso, eh no ise ta zerrati que san si Bueno, va de mieta más años en Malicectocio batera Pirillan en un universitariopean eta garaio horretan, ba eh ikasle mugimendua basera man basego en va seraman el eta Eh, kritikatzeko seco eh manifestazioak eramaten eta orduan ba, eh, manifestazio bat eh H. Eh, lejoa con e Huri eh, eskat eskatuz 5 5 que que cumpliera 5 puntos con con mm -hmm. la, la, la que es, que es, que, es, que le exigía en ese momento eta punto horiek va va bueno es decir pues es eso o, o eh, e nagusiabasen eh nagusiena basen eh indartpolizala que unibertsitatea berbeak e, lortzea eta orduan egon e, zen manifestazio bat eh vimienta e, masiko apir 86 eta, zeian, eta ori, esi, ori, puntu bata pasen hori 5.0 ezik ezko bat hori nagusiera basen hori indartpolizalaek ezartze go ezartzea unibertsitatea eta eta e zela nirean zunzio noni, ba, errepresioa errepresioa eta polizia eta zipaioak que... ...unibartu da... Polizia zartzen, osea... Ba, jo osea... O EHU lehen zen, e ba... Ju justo... gu... E ...kritikatzela eragein gena, edo borroka... E osea, borroka egiten ginen urtea, -ba, errepresio gaitago... E eta berriz ere polizia eta eta seguratak eh gure urtak. Bai, xa. Su Bai hori da. Orduan, eh gure izan gilen boz, bost boz gazte ba arbitrioki eh atxilatu eta eta bueno, o sea, baina bueno, eh Azbitarriorki e, hasangila hilotuak, baina baina gureoz, o sea, batuz eginen bostak, o sea, ezagun laginen <hazimusen> ikaste mugimendukoak, eta eta hasingen batzen e, ba, e, egon zen eh honse manifestazio nei bai politiko emateko, e, eta alderrikatzeko, pues gure hasangila hilotuak, gure gure militantzia betik, eh? O sea, gure gure gure eta eta bat ere Posísimo Hironche y no que defensa Txagatik. Orduan eh, eh, Asi Eratikna y Zandugu Bosto que esan gure, gure, gure Vamos, nuestro objetivo ha sido Siempre pues eh, hmm. marcar Una línea política eh, revolucionaria Y que nosotros hemos sido encausados por unas Por unas cuestiones políticas Que, que hoy en día se siguen produciendo eh, la, Y que sigue Suponiendo el momento sindicativo sí, Al final es la, crimi criminalizar cualquier tipo de militancia Bueno, alguien. Es, no, sí. una, una militancia revolucionaria, lo sí. que que raya de Calcal, revolucionaria y, y eso sigue pasando a día de hoy. Urduan, eh, gure gure gure sede, eh, eh, vale, hor da, hor izan da siati. Coruan eh hortan sortu da plataforma eta eta hor ta eh, gure Gure, sedea da gaur ira, lortzea, jedea pues, eh, konzintzatea, hemen badagoela oso bat, badagoela eh, militantzea lortzea iaren aurkako kriminalitzenzioa eta represioa horrek jarri zen duela egoten. Vale, eh, mendik gutxera aukazu epaiketa, e, e, ez? Zer mobilizazio bai, eh, dauzkazu epaiketari begira edo zer ba... dau egin beharra? Ba, dau, ba daukagu gaur de laurun bata... E... Eruñan ero zazpietan, Portugaletzen ero bai zazpietan daukagu e, Lizarra daukagu beste bat e, gozikordu batetan Eta Bajolamde bai beste bat e, gozikordu batetan Eta gero epaiketa e, egunean e, daukagu gozikordu da epaiketa Ba horre albia aurrean e, albia jardinez albia horretan epaiketa epaiketa Bai, erar jugado, bai Mm -hmm. eh, esos, de en, eh, el de una vale. vai, eh, las, en concreto vale. las, las peticiones de cuánto de cuánto son las peticiones que se están que se están pidiendo? Pues las ¿qué? peticiones son de un, un total de entre los 5 40 años de cárcel y un, y un y unas multas de que llegan a 45.000 euros. Nos piden a dos militantes 17 años de cárcel, a otros dos hmm. eh, dos años a cada uno y a, y a otro uno y medio. ¿Y qué cerre por la gente usted va? Pues nos meten desde atentado a la autoridad, hmm. eh, desordenes públicos, eh, daños y... y el el PAC, ¿no? <risa> el pack, sí, el PAC completo <risa> prácticamente. <el pack> completo, <risa> vale. completo. Eh I... vale, una Sí, pasa. Ba, vale, me bar dugu, ¿vale? Se zaukagu denbora asko. Dena de, vale. kontaktuan jarriko gara aurrera goba, jakiteko zer gertatu den epaiketan, eta nola bukatzen den guztiak, vale. nola jarraitzen duen. E, animo, jarraitu borraka vale, honetan eta seguro beste askotan ere. Eta eskarrik asko parte hartza gatu. Bai, nahiko nuk daukaz momentu bai. bat, bai, bat bai, bai, bai. Bai, esan. Bai, esan. E, hori, e, daukagula haku handi moduko e, link bat, gure instagramean sartzen baduzu lehioako moztak aske hor daukagulink bat, eta da, o sea, ba, eh, aportazio ekonomikoa ke marteko, bueno, eh ba, dela, o sea, erosen mota corporazio va va va ba zure ori, eta eta ere hori gure gure seda dela hori eh, eh, eh, eh Es esa esa duda la sea, pues remedo bat eta hau ba, hau dela kausatu gure gure bizantze hori, o sea. Ja, bueno, sagaur eta... dena, baina beste bagumatean beste bestena izango da, Bai, eta, dena, eta, eta, eta, eta honek osa, e... eta suena da, ez? Suena da eta bestena ba izango da, ez? Hmm. Hori da, hori da. Eta borroka mantendu baloraz, ba, ba pues, eh, se Vale. luzatzen dugu eta ber jendeak parte hartza konfrantin horretan eta Burro, vale. vale, pues eh, nada, una vez escucha esta entrevista vamos a ir a, a hablar un poquito con el tema de Encarterri carterri Macrol y Coriqués. Eh, bueno, pues eh, pongo que comentar aquí no el mismo nombre ya. Hemos estado viendo estos meses también que han estado haciendo diferentes movilizaciones en Zaya, en Colicha hace poquito. Sí, van a hacer distintos puntos... Eh... De la, de la montaña allí también, a la vez. Eso es. Y nada, pues al final otro macro proyecto más que... Sí, que es. endiñan a la zona de Vizcaya. Y nada, ya nos va a comentar Javi... un poquito más... Eh, más en profundidad. Más en profundidad en lo, lo que... lo que... pues eso, por qué surge esta plataforma... Y, bueno, y más, eso es. pues, hablamos con él más tranquilos y, no sé, aquí poco más que mencionar, ¿eh? Sí, pues, la misma historia de terror, hay fondos buitre por medio, bueno, un clásico. Eso es, y al final, pues, los ayuntamientos, ¿no?, que supuestamente es la base de la democracia, ¿no? Pues, al final, vino, pues, eso es. pues al final se quedan sin, sin opción de movimiento en muchos casos y, bueno. Bueno, pues, usted ni sube, Hugo Beto, el carrezca de hizo, Javi? Opa, ¿Kaixo? ¿Kaixo? Buenas, eh, mira, aquí estoy con mi compañera Aitor también, Caixo Aitor. Eso. Y con mi compañera Marta, Caixo Marta. Caixo. Eh, cuéntanos un poquito por qué por qué, por qué surge o cuándo surge esta plataforma, eh por qué, que cuéntanos. Mira, un octubre, sí, pues mira, eh, hace un año eh, tenemos conocimiento del primer proyecto que en, en Carterrri de, de, de una central eólica eh en la zona de alem meillo ¿no? Y a partir de ahí empezamos a movilizarnos en la zona. Ese es el, el inicio, es un año justo, en septiembre hicimos la primera asamblea. Y luego, pues a partir de ahí, han eh, ido surgiendo otros proyectos, eh, primero en la zona de Zaya, y ahora mismo hay dos en Balmaseda, y, pues bueno, pues ha ido añadiendo gente a la asamblea, y estamos activos en, en, en la lucha contra contra esta imposición, ¿no? Y, y también buscando... Eh, los argumentos sólidos que van en contra de, de, de, de, del, el, del razonamiento que se hace para decir que esto es necesario, ¿no? Eso es un poco lo que estamos haciendo, básicamente. Vale, que en concreto, ¿qué, ¿qué empresas son? o ¿Quién, quién gestiona? o quién, ¿Quién ha tomado la decisión de, de montar sí. esos parques ahí? Bueno... La, las empresas, o sea, lo que lo, lo que está ocurriendo aquí es que hay grandes capitales que con todo el tema del de, de renovable está muy cachondo, ¿no? Es un nicho de mercado sí. y conc concretamente en, en el parque de Arcentales Mello, eh, lo que está detrás es eh, Blackstone, que es una un fondo buitre sí, que, sí. que mueve, por tiene por todos los sitios, ¿no? Sí. Sí, sí. Y luego en, en, en, el, en el de Balmacela es una empresa danesa que se llama Viking, no sé qué. tiene Es un holding, tiene muchísimas empresas creadas, que se dedica al renovable. Y es capital danés, de posiblemente de fondos de pensión, de fondos de inversión o bueno, es ese tipo de, de capital. Pero es igual en todos los sitios. ¿eh? Hemos estado con compañeros de Galicia, con otras zonas y siempre es la misma dinámica. Es, eh, generalmente son eh, inversiones privadas y es un fin de poner dinero en un sitio que se sabe que, que se va a recuperar rápidamente y con creces. Inver inversiones privadas, perdón, en suelo público, claro. Eso es. En, en montes. ¿verdad? En suelo público. Sí. Efectivamente, en, en, en montes de, de, de, de uso público… Y, y, y, y eso es muy grave porque no es solo que, que el monte que es un, un espacio de, de esparcimiento ¿no? y, y aquí en Euskadi que tenemos esta cultura tan, tan montañera ¿no? uh -huh. es que además eh, cogen las zonas privilegiadas, todos los cordales, las cumbres incluso y, y el espacio los polígonos donde van instalados estos parques, bueno parques entre comillas pero nada más sí. Eh, sí. Son, son suyos. O sea, eh, la, la previsión es que ahí va a estar prohibido entrar. Y quizá no esté vallado, pero si tú te metes ahí y pasa con cualquier cosa, es tu responsabilidad porque has estado en un, en un espacio es ajeno. ¿no? Privado, sí. o sea, es, eso es. Es, es, es dar eh, terreno eh, de uso comunal, muchas veces, a sí. empresas privadas para benefici, beneficio propio. o sea Cuando el Endakari habla de, de interés general, Realmente, ese interés general que decía se traduce en el, en el interés de unos pocos. Sí, en el beneficio no, económico de unos a... pocos. Eso es. Sí, porque, eso es, eso sí, es. porque además eh, está estos eh, macroparques eólicos o sea, eh, van a abastecer básicamente a las ciudades, ¿no? O sea, a lo que es alcantérico, ¿en cuántas bastaría? o ¿Con uno? O ¿Con dos? Sí, bueno, eh, efectivamente, o sea, eh, la, la, el dimensionamiento de, de, de, de la producción eh, es para el consumo de, de, de los agujeros de, de De, ...de consumo... no o sea se, ...lo que se provee es las ciudades... ¿no? ...y hace un poco ese enfrentamiento rural... ...rural eh, urbano... ¿no? ...aunque hay una, una máxima... Que, que, ...que he escuchado... En, ...en Galicia hace poco que decía... Eh, ...la ciudad y lo rural... ...en contra del capital... ¿no? En, ...en este sentido... ...no, o sea, no, no tenemos que, que, que entrar en esa diferencia... ...de que... ¿no? De, de, de, de, de, de, ...de rural o urbano porque al final nos van a a joder a todos el territorio, porque lo, lo, lo, lo rural es necesario para lo urbano y lo urbano es necesario para lo rural, ¿no? Sí, es ¿no? dinámicas muy diferentes, pero pero no podemos verlo como como una separación, pero sí, es, es eso, o sea, en ponen en zonas rurales de alto valor, de frágiles además, ¿no? Con protecciones uh -huh. ambientales incluso, ¿no? que se que pretenden saltarse, ¿no? Eh este tipo de instalaciones para permitir que el modo de vida de las ciudades se mantenga eh, sin ningún cambio vale eh, javi además de además de bueno, del de, de, de desastre ya que, que es eh, claro el tema de las obras eh, entiendo que es, un, que es un completo desastre al entiendo que al final para subir esos pues esa animalada de esas, esos sí. monstruos pues destruirán habrá que hacer las carreteras sí. para que pasen los camiones cuéntanos un poco esto sí. que, que genera Sí, yo, yo creo lo, lo primero hay que entender eh, la dimensión, ¿no? O sea, eh, estamos hablando eh, de que los, eh, los eh, las turbinas que están proyectadas para el parque de, de Alenmeyo son de 200 metros de altura con las palas. Las palas tienen 80 metros. El, el fuste, lo que es el, el, el eje, está a 125 metros. Quiero decir, una pala de esas no se puede, se lleva montada. Tienes que, que crear un dispositivo para que pueda entrar un camión eso con es. esa pala hasta el, el mismo lugar donde se va a instalar. y Con el menor número de curvas posibles, ¿entiendes? O sea, imagino que tendrás que hacer unas carreteras… El, el, el... Claro, eso es, ¿no? Allí tienes que instalar una superficie suficiente para disponer varias grúas, plumas, que alcancen a, a esa altura de, de 200 metros, ¿no? Y, y, y luego el asentamiento de, de, de, del Chismeste requiere estar en cemento durante tres días seguidos. Te, te digo el dato, no sé si sean tres días, pero sí. es, es una eh, constante y son un montón de toneladas, están por ahí los datos, no recuerdo, ¿no? Y luego se genera todo el cableado y todas las subestaciones que también están en, en, en terreno más o menos eh, cercano, ¿no? Entonces, claro, eso es una, una brutalidad, Unas ¿no? Bajadas, ¿sí? y, y esto esto no son los más grandes porque los que pretende poner en, en Balmaseda son de, de 250 metros aproximadamente. El cálculo que hemos hecho en función a la potencia eh, van a ser más todavía porque están avanzando y cada vez los hacen más, más tochos. ¿Y esto? Pues, lo sí, sí, sí. Los, ¿Los ayuntamientos ¿qué, cómo se posicionan? con lo, lo, ¿Los reciben con brazos abiertos? ¿O, de, ¿O qué capacidad tienen los ayuntamientos de, de, decisión, de poder so. de decidir aquí? ¿Pueden cubrir a los ciudadanos de este atropello ecológico? A ver, con, con los ayuntamientos estamos haciendo mucho trabajo, porque para nosotros son una clave eh, fundamental, ¿no? De hecho, eh, no, eh, creemos que si si la gente de, de los pueblos afectados nos ponemos de pie, los ayuntamientos no van a tener otro remedio que, que verlo, no, no van a poder hacer como que no ocurre nada sí, y van a tener que enfrentar algún Eso es. Algunos ya se han posicionado en contra, ¿no? Eh, las centrales, concretamente, de, de su puerta. Pero bueno, el posicionamiento eh, es, es una, una postura. De la postura a la acción hay, hay diferencia. Entonces, no, no estamos viendo que realmente a nivel mancomunidad, por ejemplo, de encartaciones haya una, una actuación eficiente, ¿no? De, de, en el sentido de, de que se... se ...se recurran las decisiones y los pasos que se van dando, ¿no? Que sería un organismo que tiene esa entidad, ¿no? Eh, entonces, los ayuntamientos, como decir, pues sí, tienen bastante capacidad... ...porque yo creo que el, el, el suelo eh, y la licencia de obras la tienen que conceder ellos. Tenemos experiencia ya de en otros sitios, en Árabe, que lo que ha ocurrido al final es que no se han puesto de acuerdo. Y entonces, ante esa falta de, de acuerdo, ha actuado la Diputación de... Eh, como por la falta de, de, de acuerdo vaya. ¿no? Con, con esto te que quería preguntar bueno, pues... antes antes hemos comentado en privado que, que incluso hay informes ¿no? de, la, de la propia diputación que que, sí. que, que no avalan sí. estos Sí, sí. Lo, eh, hay, hay, bueno, es que re, realmente lo que pretenden hacer, se salta un montón de leyes, o sea, de, de normativas de protección ambiental y de, de, de especies, ¿no? Porque, claro, uno de los problemas que tenemos, se habla mucho del de, de, de cambio climático y todo esto es para el cambio climático. La pérdida de biodiversidad es de una magnitud mayor, quizá, que, que, que el, el cambio climático, ¿no? Sí, sí. Y, el, el, el y lo que ocurre resto... es que... Sí, que se intenta buscar a veces claro, como soluciones verdes y lo que al final generas estafando es el verde. estafando, eh, o sea, sacando los es, negocios… Por, sobre por, por, porque esto es peligro, o sea, porque lo, la, eh, las leyes de protección de la limoche, por ejemplo, dicen que sí, en los nidos a 10 a 10 kilómetros no se puede montar un, un, una, una instalación de estas. Y las están haciendo a, a un kilómetro. O sea, las están… Eh, sí, cumpliendo hoy, la normativa. Eso es, eso es, se están saltando eso, eh, los los, eh, los murciélagos también, que están muy afectados por este tipo de, de instalaciones, también se están protegidos y también se lo están saltando, ¿no? Ya, entonces, ya, ya. Ahí, ahí es donde la Diputación y ha hecho informes eh, negativos, ¿no? Eh, tanto la de Vizcaya como la de Álava, que he leído, porque en Álava también uh -huh. hay, es una zona de sacrificio. Eh, entonces, pues bueno, pues vamos a ver eh, ahí en ese... En esos distintos niveles ¿no? eh, Pues pues como como como Queda, ¿no? pero eh, Realmente las declaraciones de Lendakari de, de, de la semana pasada Pues pues dejan muy Muy muy mal sabor de boca Porque ¿no? Es decir, lo vayan a poner sí o sí Y sé que hay rechazo, reconozco el rechazo Pero lo impongo, pues nos parece un ya. poquito sí, sí, sí. Eh, ¿no? le, fal pues, le faltó decir de Me gusta el dinero Sí, sí, no, pero sobre, sobre todo, ya que está, ya hablamos de democracia, poco democrático, tú sabes que hay un rechazo, no puedes decirme que es que vosotros no sabéis, ¿no? Y yo sé lo que… No, no, no tú escuchas rechazo, atiende… Sí, es, y escucha la voluntad popular de, de los pueblos donde al final se van Eso a hacer es. esos proyectos, ¿no? Vale, Eso. Javi, pues, joder, es una pena, la verdad es que bastante interesante, eh, estamos en… tenemos en el programa el tiempo bastante justo, vamos a tener que dejarlo enseguida aquí… Eh, eso, comentamos a todos los que nos están escuchando Que bueno, pues trataremos De volver a hacer una entrevista más extensa mm. Con, con Encarterri, Macrólico Porque nos parece un tema interesante Y que va a estar ahí Y nada, mm. pues eh, si quieres añadir alguna cosita Porque vamos a tener que dejarlo aquí eh, Bueno, pues sí. aquí tienes tu, tu espacio Sí, gracias por el minuto. <ríe> no, sí, yo, yo sí quiero deciros, mira, eh, estamos ahora mismo con una... Aparte, ahora mismo estamos en una mesa en Balmaseda, vamos a hacer masas informativas y tal, uh -huh. pero eh, el objetivo que tenemos ahora mismo es eh, el día 7 de octubre, eh, es el Día de los Montes Botineros. Y concretamente en Colicha, este año, es donde se hace el, el cambio de, de esa representación de, de, entre los montañeros y los clubes sí. de montaña. ¿no? Uh -huh. es, un, es un acto que, que organiza la Diputación. Entonces, vamos a subir allí vamos a hacer un, una, un acto eh, mediático ¿eh? Y, y no solo vamos a estar nosotros y vamos a mantener allí una, una estructura o algo para, para llamar la atención, no se puede hacer ruido porque hay alimoches y no uh -huh. nos dejan hacer ruido, ¿no? pero sí se pueden poner pirulos, pero bueno. Eh, y <risa> y nosotros también nos hemos, coordinado, sí, claro, nos hemos coordinado con otros colectivos a nivel de Vizcaya para que ese mismo día, a esa misma hora, suban eh a, a los cinco a los cuatro a nuestros cuatro montes bocineros y toquen en el cuerno también, pero que sea un, un llamamiento de, de, de levantamiento a los valles porque todos estamos afectados, ¿no? Entonces eh queremos que es una acción bonita y que hay que participar, ¿no? Sí, bueno, eh, el día 7 Por nuestra parte eso eso es, repito, la... repite la convocatoria para sí, para mañana vamos a todos a participar. Sí. El el día 7 de octubre a las once y media en todos los montes bocineros va a sonar la, el cuerno y va a haber eh, colectivos con pancarta y reclamando que, que se tenga en cuenta y se respete la tierra el, lo rural y el medio ambiente entonces eh, vamos esperamos eh, difundir esta semana así que y con vuestra ayuda seguro también sí, pero sí. O sea ya sabéis cuáles son los montes bocineros sí, sí, es sí, un sí. sábado a las 11 y media al que os pille más cerca estaría muy bien que, que todos ese día eh, nos acerquemos Vale, Javi, pues es nada, lo dejamos aquí, eh, eso, animaros a, a continuar la lucha. A participar eh, en, en estas movilizaciones. Y, y desde aquí llamamos eso, es a participar en estas movilizaciones y, bueno, trataremos de, de ponernos en contacto con, con vosotros y vosotras más más adelante para, para hablar más, vale. más más tiempo con este tema, ¿vale? Vas, tranquilos. Venga, vale más tranquilos. Vale, es que recasco. Suri, es que... agur. Venga, augur. venga, agur, agur. Iaio naiz, baina, zindan iralekua, handiaren ni... izua. Laro gita masaz, pirrati librea entzuten anizara. Hemen dago, surelekua. Iaio naiz, baina, zindan iralekua, handiaren izua. Goren nada mundua, iaio naizua. Lucha naiz! Vale, pues interesante entrevista con Javi. Eh, bueno, tendremos más tiempo para, para entrar en profundidad cuando haya más más dinámicas sí, si hay... de, de, la, de esta plataforma contra los molinos eólicos. Y fondos buitres, al final... Encima, pues eso. El capitalismo tendré. en toda su ausencia. Salvaje. Y, y nada, vamos a ir despidiendo este este primer programa. Eh, bueno, espero que os haya gustado. Creo que viene ha venido cargadito. Uh -huh. Y no sé si se nos queda... ¿Alguna cosilla por ahí antes de, de despedirnos? No, eh, bueno, a ver, más que nada recordaros a la gente que el día 11 tenemos eh, pues una guitaragua en Saspicatu montado, eh, donde tendremos charlas en torno a, a Vía yala de la mano de los Kides de Basoac. Eh, también hablaremos desde una perspectiva panafricanista sobre lo que está pasando ahora en África. A las 9 tendremos a Moscor Alaya, que hay, como siempre, en la brecha, para animar el cotarro. Y bueno, recordaros que también tendremos el material de nuestros compañeros que se van de brigada este 29 de septiembre a Palestina, la brigada Rubén Díaz y Barruri. Y nada, pues tendréis ahí el material para apoyarles económicamente en lo que sea. Está bueno, Gucci. Gucci, es de ser ya, ¿es? Eh... Es de yo. Bye. Va, urrengorarte Taleta ta ni kusiko du el car Orida, venga peña Urru